Muy buenas noches Buenas noches Bien, ayer un partido en que la cosa estuvo bastante igualada Hasta tres minutos del final En que sergio Alemán decantó el partido para el equipo de Volop ¿no? Explícanos un poco cómo, cómo viste el partido Bien, nosotros volvemos a ser competitivos estuvimos muy centrados en el partido Pero bueno en aquella jugada andábamos un poco ya cansados y nos costó salir un poco de atrás, pero la verdad es que ayer, bueno, el equipo dio la cara y, y bueno, hay que estar contentos. Lástima de, de la expulsión de Litus, ¿no? Si no, el resultado podría haber sido otro. Bueno, la expulsión de Litus, del Litus fue, vino se quedó con la última jugada de la primera parte. A mí en esa jugada, por luego decantó el partido en la segunda parte hacia el otro pero bueno, ahí está, tranquilo. Edu, quedan siete partidos para terminar la temporada, 42 puntos, ¿qué le falta al equipo para estar más motivado, para para creer que puede aún hacer más cosas, en Hombre, bueno, sobre todo de falta de profundidad Le falta de ah, profundidad de, de plantilla La gente está cansada, lleva toda la vez perdiendo Y bueno, al fin y al cabo Estamos exigiendo que una plantilla que estaba Como primer objetivo marcada para Para aguantar la categoría Pues asuma Algunos O, o otros objetivos mucho más altos, ¿no? Entonces de lo que hemos hecho pero siempre he dicho que teníamos que competir en, en el campo y, y contra cualquier rival y cuando estoy contento porque lo hicimos así que a ver, uh -huh. si jugando contra el líder no ganan contra 10 y asumiendo muchos riesgos y con mucha bueno con mucho trabajo pues hay que estar contentos ayer volvía eh uh, Sergi Arranc después de su lesión ¿cómo cómo estuvo Sergi? bueno pues falta de ritmo pero falta de ritmo no. se le que en algunos compases del partido se le ha dado que siempre tiene, pues seguramente se ha creado muchos más problemas en equipo rival pero ya te que ayer estoy muy contento de, todo, de toda la transformación que, que, que hizo el equipo de una semana a otra uh -huh. La semana que viene, un partido en casa con la rapitenka, una Rapitenka que también ha perdido un poco de folla ¿Cómo, ¿Cómo ves este partido, Ewe? Un partido difícil porque bueno, ellos tienen muchos juegos son futbolistas que pagan muy bien y que intentan jugar siempre bien al fútbol, pero bueno, en cuanto a resultados parece ser que han bajado un poco el pistón vamos a ver si podemos afrontar el partido con garantías y ofrecer nuestra mejor cara que es lo único que yo quiero de aquí a final para... Eh, de verdad muchas gracias por atendernos y eso esperemos que el perada pueda ofrecer la mejor cara la que nos tiene acostumbrados el equipo muchas gracias por atendernos equipado eh, eh.